Como sabéis, nuestro grupo no está en el homenaje del Parlamento Vasco, porque no somos partidarios de mezclar eh, las víctimas con esa coletilla que se dice del terrorismo y el eufemismo ese de y víctimas de todo tipo de violencia. Es eso, es un eufemismo. Es un eufemismo. Y nosotros nunca podremos igualar al que muere porque le han puesto una bomba que al que muere porque le estalla la bomba que llevaba. O sea, nos parece... ...indecente, sencillamente indecente. Ahora yo estoy muy orgullosa de que Irún no es una ciudad indecente. Nosotros tenemos nuestro monumento a las víctimas del terrorismo... ...y llevamos homenajeándolas desde el año 2003. Un año en el que todavía era muy difícil, muy difícil. Y aquí hemos estado los años pasados, hemos estado este año y volveremos a estar.